Es un programa, el programa de coros y orquestas, de orquestas y coros de la provincia de Río Negro, que está funcionando desde hace 10 años. Fue una idea que se materializó de una forma abrupta, hermosa y bueno, caló en todas las ciudades. Y esta, siendo capital, pues también. Recién el año que viene cumplimos nosotros los 10 años. El programa ya cumplió los 10 años. Lo celebramos en, en marzo en un encuentro de coros y orquestas en Cipoleti. l t Fue muy lindo estar ahí. Y bueno, el día de hoy creo que es la primera vez que se recibe una dotación tan importante de instrumentos que, que bueno, que. Haciendo como, como siempre decimos, la idea es que cada uno de los chicos y chicas y jóvenes del, de Vietnam se impregne de música, en nuestro caso que es de Vietnam, igual en toda la provincia. Bueno, la verdad que sí, súper importante también porque acceder a este tipo de instrumentos a veces que para las familias es muy costoso, ¿no? Estamos viendo realmente donaciones de todo tipo de instrumentos que va a servir para que los chicos puedan utilizar estos nuevos y que no estén guardados por ahí, sino que estén justamente en uso. Sí, tal cual, los instrumentos musicales son bastante costosos,、eh, quizás mucho más que una dotación a, a una escuela, pero igual es, es, es la misma importancia, porque la música y la educación se p e n e t r a n de una manera infalible y hace que bueno, este movimiento, cultura, educación. Eh, música, integración, como yo siempre digo,、eh, y lo escuché de mis maestros, lo escucho aquí de los maestros que están,、eh, lo más importante es la parte social que nosotros generamos. Esto es un, un espacio que, más allá de todo el crecimiento académico musical, lo más importante es la contención.、Eh, yo siento que nosotros somos una especie de familia, que venimos, estudiamos, merendamos juntos, para nosotros lo más importante es el momento de la merienda, merendamos, charlamos. Los cuentos de cuentos que, que, que, bueno, que los chicos tienen la confianza de, de venir a, a decirte, a, a, a, bueno, a compartir todas las cosas que, que pasan de forma intrafamiliar, cosas buenas, cosas positivas, cosas no tanto, pero, pero digo que es esto: o sea, somos una familia y, y eso es lo más importante, la contención que nosotros hacemos acá. ¿Cuántos integrantes tiene actualmente esta orquesta? Actualmente nosotros somos 79 chicos. Tenemos una lista de espera de 20. Acá nos van a estar todos. Porque no tienen instrumentos, porque muchos están comenzando como ese grupito que está allá y les da miedo estar acá. Y para mí, yo les digo: ustedes agarran el instrumento hoy, mañana están dentro de la orquesta.、Eh, porque es esto: es una orquesta-escuela. Prácticamente es un, es un programa、eh, que le enseña a los chicos cómo desenvolverse dentro de una orquesta, cuál es el,、eh, la rutina, todo. Entonces, tienen que tocar y bueno, se van a sentar. Me dijeron que no van a tocar algunos, pero, pero se van a sentar con eso. Prontamente, prontamente van a estar ahí juntos. Pero, pero más vale para nuestro concierto. Porque hoy es un ensayo, prácticamente un ensayo verde.、Eh, pero para nuestro concierto que va a ser、eh, en diciembre, nuestro concierto de verano es un concierto de película, s desde ya los invito.、Eh, vamos a hacer obras de películas que ellos mismos escogieron. Yo hice la mayoría de los arreglos.、Eh, y bueno, todos, ahí sí, todos vamos a tocar. ¿Todas las edades entonces acá reunidos? Sí, sí, sí. Eso es un gran reto. Nosotros tenemos que trabajar con el multinivel. Pero la música no tiene edad, entonces,、eh, nada, se puede llegar, es, es un reto pedagógico. Estamos de la mano de una profesional,、eh, nuestra docente integradora es psicopedagoga y nos, nos da las herramientas para poder tratar、eh, esto del multinivel, también. Eh, muchísimas cosas que pasan, demás.、Eh, y bueno, siento que, que el trabajo se está llevando a cabo y está siendo lindo lo que estamos haciendo. e y el día de hoy, entonces, todos estos programas, como por ejemplo la llegada de todos estos instrumentos para que los chicos sigan accediendo a ellos y a la música, bueno, termina acá, ¿no? En un ensayo y pasando una linda tarde. Exactamente, va a ser algo así: vamos a tocar tres obras que reflotamos del concierto, del último concierto, y una o b r a de nuestro próximo concierto. Así que sí, prácticamente sería como un ensayo, un ensayo abierto.